Por un lado, creo que la reunión en sí de, de UNASUR, esta reunión eh, de los presidentes de los cancilleres eh, anteriores a los presidentes, eh, fue importante como para eh, darle un empujón más a, a, a UNASUR en el sentido de fortalecerle un poco más. Había tenido UNASUR en en estos eh, en este tiempo que, que existe, tuvo algunos eh, momentos importantes, ¿no? Eh, una fue cuando se reunió para... condenar el intento de golpe de Estado en, en Bolivia y se solidarizó con el presidente Evo Morales en otro momento fue cuando este, se in, intentó y bueno, después surgió el Consejo de Defensa este, suramericano con, con el objetivo un poco de empezar a, a tener en cuenta eh, la defensa desde una mirada suramericana y, y pensando en, en no aceptar sobre todo en el tema de las bases extranjeras en Colombia, y por lo menos bueno poner determinadas trabas. Esos fueron momentos interesantes, además de la creación de determinados consejos que han funcionado más o menos bien. Pero la elección de, de Néstor Kirchner, lo importante es que, por un lado, eh, se logró llegar a determinados eh, consensos, o por lo menos se llegó este a, a que los distintos países Este, más allá de las discrepancias o determinadas discrepancias que pudiera tenerse con la persona de, de Kirchner, como en el caso de, eh, de Uruguay en su momento, eh, lo que primó fue la necesidad de, de darle eh, la estructura que necesita la UNASUR y la estructura se va a consolidar teniendo el secretario general funcionando. Claro que se va a consolidar cuando también todos los países ratifican. Entonces fue un, fue un momento para, para Ecuador, fue... este como un paso adelante dentro de, de, de su presidencia pro tempore, Pero además, dentro de la UNASUR fue un paso importante para ir consolidando esa, esa estructura necesaria.